¿Cómo Hola, buenas estamos? Tardes. escuchando a Calvox. Escuchando a Calvox, comenzamos con, con una canción que ahorita les vamos a contar un poquito de la historia para los que no se la saben. Pero primero maestro, ya estamos a 8 de abril increíblemente, ya pasamos las 3 de la tarde, no sé cuánto, pero ya unos minutitos más. Estamos en el programa número 234, maestro. Sí, no, no hicimos la fiesta de los doscientos. ¿Hicimos? Me suena mucho. Pero bueno, ¿sí? ya ni el cubil latino existe. <risa> ya ni el cubil existe, tristemente. Pero bueno, ya estamos aquí. El día de hoy, maestro, bueno, primero mande sus saluditos. Por Suecia, hasta Vargarda. Por gorda. Por gorda, pues bueno, es que soy más feo por gorda o algo así. ¿no? <risa> Este, ya están a ocho horas de diferencia ahorita. Ya, ya, ellos sí siguen teniendo sí. ese cambio de horario, horario de que a nosotros nos, nos dijeron que ya no iba a hacer allá se sigue dando entonces pues para nosotros ahora ellos se duermen más temprano que digamos ah. que no es así pero se duermen más temprano También a Sergio que va a estar en el pipirino ahorita gusto y necesario. Pero pues no invita a nada, o sea, La nomás va y come, pero no trae nada, ni cacahuatitos ya por lo menos. Nomás echa sus siestitas. Oye, de veras, antes nos chicaba más y ahora... Nada, no, Nada que ver, pero bueno. Uh, maestro, pues ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa. Y a don Pavel no lo va a saludar. Ah, claro que sí, ¿eh? a, a don Pavel Fong. <risa> Que hoy es, hoy es nuestro chico de Controlex porque Pax se anda peleando con alguien, va, no sé dónde. Por un six-pack. <ríe> anda, anda por ahí eh, haciendo vagancias, creo yo, disfrutando la vida tal cual, defendiendo lo que uno cree. Que, creo que es algo muy elemental de la vida, ¿no? Que todo el tiempo defendamos lo que cada quien creemos correcto. Entonces ya creemos que la próxima semana lo vamos a tener de vuelta. Entonces, eh, por lo pronto disfrutamos aquí la plática, las preguntas, las respuestas con Pablo. Sí. ¿no? Todo muy bien Y pues ahora sí, maestro, es que traigo muchas cosas en la cabeza que, que, que quiero que platiquemos Pero, ¿dónde anduvimos el fin de semana? En la Ciudad de México Ciudad de México Para sí. todos aquellos que me dicen o que opinan, cuchichean y demás, rumoran Que soy chilanga, no soy chilanga Pero sí tengo un poco de sangre chilanga en las venas. Tengo mucha familia eh, ya nacida en Ciudad de México. También tenemos a la familia que no es sanguínea, pero es esa que te toca... Eh, tener por aquello de cuando los hijos se, se casan entonces también tenemos esa parte de familia que a mí me encanta la Ciudad de México la verdad es que me fascina, es algo que amo, ayer así lo publiqué en mis estados, amo Ciudad de México amo los conciertos a los que hemos ido, amo brincar cantar, dicen que cada vez que uno va a un concierto maestro recupera no sé cuánto tiempo de vida, sí. ¿será? yo creo que sí, <ríe> con el cansancio que queda después pero lo bailado quien te lo quita por ah, eso ahí eso sí. está el, el dicho no eso sí, por cierto no sé si nos está escuchando porque también regresó con mucho trabajo pero eh, tuvimos el honor de que nos acompañara una amiga muy querida a esta aventura de fin de semana, le mandamos saludos a la mejor veterinaria del universo que es Itzel, Itzel. La, ¿cómo le, cómo, cómo, cómo, voy a inventar un término para los gatos <ríe> para el especialista de gatos el especialista en gatos sí. ajá Pues sí, porque Gatúbela no es... No, Gatúbela. no, es un personaje. <risa> pues, si alguien tiene un gato que quiera ir a, eh, con algún problema, llévelo con Itzel. La verdad es que sí, ella lo sabe todo sobre gatos. Porque no es lo mismo con los perros que los gatos, eh, porque luego quieren tratar a los perros como gatos y no. Exacto. Y fíjate que tristemente regresamos y tuvieron ellos un inconveniente lo vamos a platicar en público porque la verdad es que esto no se vale yo opino, si no te gustan los animales pues trata de tener la menor relación con ellos pero respétalos, pero respétalos. y si el animal no te ha hecho algo entonces respétalo más todavía porque él está aprendiendo o él sí sabe poner esa línea, no los ataques, o sea incluso si el animal te ha hecho algo pues ve y busca al dueño, ¿no? Es de repente es muy fácil saber quién es el dueño, entonces no se vale, ellos regresaron y eh, atacaron, tuvieron que atender a uno de sus gatos inmediatamente porque parece ser que alguien le disparó Entonces, creemos que fue pues con la intención de matarlo. Pero pues no tenía le puntería erró. el tipo. <risa> Yo creo que <risa> le erró. Y tristemente hizo que perdiera uno de sus ojitos. Entonces, sí es muy triste porque tienes impotencia, tienes coraje, tienes tristeza y ellos tuvieron que operar de inmediato, así que te guardas todos tus sentimientos para el rato. ¿no? Además el gato es parte de su familia. Sí, Eso sí, no la verdad, seguro. sí. Y más porque estamos hablando de veterinarios, sí, ¿no? ¿no? Entonces, y que tenemos a la especialista de gatos, entonces es como muy... La gatófila. Y, y ella dice, o sea, ella... Eh, eh, Es su chiqueado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está, y esto conlleva a que los niños también están muy tristes por esta situación del, del gato, entonces, la verdad es que no se vale. Si no te gustan, aléjate de los animales, pero hasta ahí, respeto, ¿sale? Pero bueno, en Ciudad de México también, ¿qué tantos animalitos encontró, maestro? Muchísimo, sobre todo ahí en Santa María de la Rivera, es, es un mundo de perros, ¿no? Es, sí. Por las mañanas. Bueno, y por, por las noches, las, y por las madrugadas, porque también de madrugada encontramos... Sí, sí, pero sobre todo la experiencia de ir al... En lo particular, la gastronomía en la Ciudad de México es increíble. Sí. Pero también es muy, muy barata, o sea, a mí es... Lo, y muy es variada. Que, lo que me impresiona es eso. O sea, cómo vamos, cómo comes, y cuando te dan la cuenta dices... O sea, es es una broma. <risa> sí. <risa> sí. Comenzamos por desayunar ahí en Santa María... En el café, no, no es cierto, no fue lo primero que desayunamos así. Es un café que tiene el señor Fong allá, nomás que no no lo <risa> no, no dice. No nos quiere decir. Sí, de hecho sí encontramos. Es, es un café de chinos, Yo se lo recomiendo cuando vayan. El, es un café de chinos, exactamente frente al Kiosco Morisco. Y ahí por 80 barros desayunas, pero como pero reyes. harto. O sea, así te da. Sabroso. Fruta. Si bueno, ali... fruta es un... Yo sí tengo que quejarme, bueno, maestro. Pero yo tú pedí, eliges. Yo pedí un plato de fruta y me dieron tres rebanaditas de papaya. Pero mira, te dan por decirlo. <risa> Pero me encantó. Jugo, café. ¿Café o té? Café o té. Y, este, y los chilaquiles están rompemes. Sí, chilaquiles verdes se los recomiendo. y todo eso, por 80 barbos. Pues, ¿dónde ves esto? Y luego al final nos echamos un panecito con cafecito. Sí, o sea... S típico de, de chinos ahí en el eje por, por San Juan de Letrano y Las Cárdenas, yo recuerdo me gustaba ir a los cafés de chino porque tú entrabas, te pedías tu café con leche, en un vaso de vidrio grande, y ellos te arriman una charola grande de panes entonces, te los ponen en la tentación si te, si te tragas <risa> tres, pues ellos llegan y cuentan eso se tragó tres <risa> <risa> es tanto <risa> No, pero es que comen mucho porque ahí te los ponen pues, y, y, y de te todos te los dejan. colores. Dicen que de la vista nace el amor el y se si pones el olfato peor tantito. Pero también te cobran barato, o sea, es, sí. bueno todo en México. Oye, pero sí fue el primer, la primera comida que hicimos. No, ¿Ah, primero comimos Tlacoyos Ah, cierto. Los, tlacoyos, los de fue, las fotos rojas. El mercado clásico, en, bueno, hay dos mercados en, en Santa María de la Rivera, pero el clásico es el, la Dalia. Uh -huh. Fuimos a la Dalia. Ay, se sí. come muy rico ahí y nos comimos unos tlacoyos y, pero un gigantes puesto un puesto callejero tal cual así delicioso con una lona roja que no permitió que las fotos salieran bonitas, pero unos tlacoyos <coughs> que es un tlacoyo maestro? es una masa verde, allá muy clásica del Estado de México, Ajá, lo revuelven con frijoles Ajá. y hacen una, pues, un óvalo y ya arriba le ponen requesón y ya Y chingaje, como A, diría Arturo Mesa. Arriba le ponen lo que tú quieras. Ellos te preguntan de qué lo quieres. Aquí había son y frijoles deliciosos y yo ahí quiero decir cómo es esa parte donde los chilangos ahí se pasan de esta es salsa no pica y esta pica poquito pero esa esa es la que pica mucho yo muy confiadamente agarré le puse la que no pica. de la que no pica no Híjoles. juegues sudé lloré no me lo podía terminar pero estaba delicioso Esas fueron nuestras primeras comidas Sí, la verdad, y, la, y es, un, es un precio muy Muy, muy accesible A mí Eso sí me sorprende Ah, y luego me tomé un refresco, un jarrito ¿Un jarrito? De, ¿Todavía hay jarritos, jarritos? De mandarina, creo Pero estaba delicioso Nunca lo había probado y está muy sabroso En México todavía existen varios refrescos Yo cuando, cuando salgo de la ciudad Sí me aprovecho Y como cosas que normalmente Acá no como Entonces, me gustó. Sí me gustó el jarrito y, y esa, ¿cómo se dice? ¿Vasticidad de comida? Pues sí, es muy común en los mercados del DF que tú quieres una agua fresca y no hay como aquí las, <risa> los toneles hechos, ¿no? Sino que momento. está la fruta que tú quieres. Dices, a mí pónmele fresas y piña. Entonces, ya es un es un vaso grande, ¿no? De un litro. Entonces, lo hacen y ya... Tómele porque todavía le quedó. <risa> Entonces tú le tomas, pues te tomas como un litro y medio sí. Pero eso no, lo, ¿sabes cuánto te cuesta? 25 pesos, aquí sí. ni de broma <risa> No, la verdad o sea, no. Que son como un litro y medio Y es una huecha al en instante el momento, sí ¿Cuánto azúcar le pongo? A ver, menos o más O póngamele hielo Entonces, sí, la verdad sí es que... Pero para ellos es muy común, y ahí es donde te das cuenta que en Guadalajara la comida es mucho más cara. Mucho, y más si te acercas como a Santa Teres, no. zona Chapultepec, eh, uy no, ahí es muy muy caro. Sí. Pero bueno, maestro, hagamos un paréntesis, comenzamos con una canción de nuestro amigo Calvox, ¿por qué? Porque fue su debut ahí en el Salón México. Exacto. Y este, lo hizo bien Calvox, si, si llega a escuchar Calvox, sí, sí me gustó su set. Aunque me eches más crítica, está bien, pero a mí sí me gustó. Maestro, eso era entre nosotros. Oh. <risa> o sea, bueno, se vale. Claro. Eh, sí, pero la verdad es que sí estamos muy contentos. En la publicidad del programa de hoy, eh, hay tres nombres que para nosotros son los relevantes, que es Chico Trujillo, son Rompepera y Calvox. Calvox ya ha tenido varios eventos en Ciudad de México, pero creo que ninguno había sido... ...en renombre tan importante... ...como estar en el Salón Los Ángeles... No. ...entonces pues ahora sí que con todo... ...y miedo, con todo... El ...y el nervio a, la, a esta experiencia... ...se subió al escenario... ...y la verdad es que la gente respondió... ...muy bien. Sí representó bien a Jalisco... ...no se sí, preocupen. Sí, la verdad es que... ...nos hizo quedar muy bien, la gente bailó... Eh, ...estuvo muy atento... ...a todo lo que él presentó... ...y esta cumbia que pusimos... Eh, ...en primera instancia... ...se llama Cumbia Caribe y hay un taquito sí en, en el cubil latino de, de nuestro amigo el mero mero cuatrero ah porque meche le cambia el nombre luego le dice potrero, <risa> <risa> el <mero era> potrero. <risa> <risa> lo que pasa es que cuando nos presentamos había mucha música fuerte y yo lo tenía hasta el otro lado de la mesa entonces yo entendí potrero y dije qué raro y ya me corrigió cuatrero perdón, es, es que cuatrero pero no quiero mucho cuatrero pues bueno dicen él no dice que es chef que es cocinero no Sí Y él y él administraba, según nos, nos platicó, un, un hotel en San, San Pancho en la, en la playa. Uh -huh. Y este, él diseñó un taco que es el Taco Caribe, que está muy bueno, la verdad. Sí. Y Calvo que hizo una canción que se llama Cumbia Caribe. Sí, fue primero el taco y luego la canción o fue al revés. No tengo idea. Le vamos a preguntar a Calvo. Yo tampoco ya no me acuerdo. Pero ahorita me está diciendo Cuatrero que no nos puede escuchar, pero luego le, le vamos a mandar el podcast. Y ya el que nos recuerde, ¿qué fue primero, el taco o...? Cuatrero o era, era el, el tipo que regenteaba el cubil latino, que Ajá. ya cerró por... Corazares pues, pues, del destino. del destino, pero era un lugar muy padre donde siempre se podía bailar a gusto. Ah, que fue primero el taco, mira qué hermoso, que sí nos puede escuchar. Y también escuchaste que te quiero mucho, ¿verdad? <risa> y este ahí se podía bailar muy a gusto, la verdad. Y hay muchos lugares donde puedes ir a bailar y ya. Pero ahí, aparte, podías comer muy rico, la verdad. No, hombre, maestro, y aparte esos abrazos que nos daban cada vez que llegábamos, ese equipo de trabajo, hay que traernos a Cuatrero que platiquemos de esos viejos tiempos. Sí, la verdad es que... Quedó que pendiente en sí. los 200 programas en el Cubil. Muchísimas gracias, Cuatrero, sabes que eres bien correspondido. Eh, Tú me dices que de quieres venir a, a... Que a los dos nos quiere mucho, maestro, para que no se sienta. <risa> a que no se ponga celoso. Tú nos dices, ¿cuándo quieres venir a platicar y acá recordamos todos esos tiempos? Sí, íbamos a bailar con Calvox al cubil. Sí. Él tocaba y ahí o se no, nos... ¿Ahí fue donde conocimos a Calvox, nuestro? Sí, sí, es ¿verdad? que Calvox pone unas salsas, pero de las buenas, de la de la gorda que le llaman, de sí. la de antes. Pero bueno, oye, pues no nos desviemos, porque luego ya <ríe> si no se nos baila aquí toda el, el, el, la hora del programa. Vamos a escuchar otra cumbia de Calvox que a mí me gusta muchísimo, que se llama Maldita sabrosura Dale. Y seguimos platicando. Siis-a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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Maldita sabrosura. Maldita sabrosura, Fíjate que a, mí queda, a mí me queda súper padre esa, esa frase porque, de verdad, este concierto lo viví así, precisamente con eso, con una maldita sabrosura... Que disfruté desde la primera canción hasta la última. Grité, brinqué, lloré. De repente me dijeron que. ¿Por qué estoy llorando? Ay, ¿Llora? Es que, es que he de estar bien feliz. La verdad es que sí, me la pasé muy padre. Ya sé que siempre digo que el concierto al que vamos a ir, al, al que acabamos de ir, fue el mejor que he vivido. Pero este de fin de semana, de verdad, se llevó, creo que a todos. Uh -huh. Muy, muy padre, ¿no nuestro? Sobre todo lo los me llamó mucho la atención esa gran mm. fusión que tienen esos chicos. de la de, Por eso ellos traen el concepto que la cumbia es el nuevo punk. Sí. Y ya tenemos que, autógrafos, maestro. Oh. Y vaya que hacen esa fusión muy padre, ¿no? Donde están tocando la cumbia y de repente ya están, les lama todo lo que da. Eh. ¿Sabes qué? Es una de las cosas que a mí me fascinó. Porque mucha gente la que estaba ahí, pues era gente cumbiera. Que iba al mil por, por la cumbia. De hecho... A mí me encantó ver que mucha gente traía camisetas de Chico Trujillo. Mm. Cosa que yo estoy enojada porque yo no alcancé camiseta de Chico. Pero eh, como que, o sea, había muchos que no conocían a, a Sonrompepera y menos esta parte del, de que le meten el punk, el punk a ¿no? todo lo que da, Entonces, verlos brincar y enloquecerse y aplaudir. Bueno, el slam sobre sí, todo. Sí, sí, sí, o sea, les gustó porque les gustó, de verdad, sí. Así que estuvo fenomenal. Está padre que unos chicos... Imagínate que hacen unas fusiones padres, unos chicos que tocaban en los mercados, ¿no? Sí. Ahí y con eh, la... que tienen bien uh, metido en la mente que eso jamás se les va a olvidar. No. Y que es una cosa que ellos agradecen y siempre lo mencionan. Ellos agradecen a Chico Trujillo, la oportunidad que él les dio, porque quizás si él no los hubiera visto en ese momento y los hubiera sacado del país a, a atreverse a un... Concierto realmente masivo como En los Santiago, chicos. ¿no? Ajá, quizá nunca hubieran logrado lo que han logrado hasta hoy La verdad es que los chicos, mis respetos Y te digo algo, ya me di cuenta Que ya nos saludamos de beso con ellos oh. ¡Ah! Eso es <risa> que emocionante Pero a mí lo que me gusta más es que Ese tipo de eventos donde van esos artistas Ellos no son unas divas, ¿no? O sea, la clásica Uy, no. de que no, que traen los guaruras Y Incluso tú ves cuando salen al escenario así con chorcas y con chancletas, ¿no? Se me hace bien padre. Sí, o sea, no se, acomodando. no se visten para salir a tocar así como andan. Sí, sí, la verdad es que sí. Y algunos nos tocó ver este fin que unos iban así muy elegantes, de saco y corbata y camisa, muy elegante. Y otros se acaban de despertar, yo creo y así llegaron, ¿no? Y realmente no importa cómo te vistes, importa el talento importa lo que le estás regalando a la gente en ese momento y la gente lo agradece Ahí nos dimos cuenta que el macha tiene las piernas bien flacas <risa> Oye, no, y que ha bajado mucho de peso, sí. sí, a mí eso me gustó ver, porque pudo brincar así, tal cual, pero bueno vamos a empezar con la música de Son Rompepera, maestro ¿le parece? Sí. Vamos a poner una canción que se llama Chucha, que es precisamente de las canciones que nos muestran estas fusiones del punk con la cumbia Vamos Muy bien, ahí está la no, el no punk. Yo con esa <risa> canción, estallo maestro, la verdad. Una de las cosas que me impresiona a mí de lo de Rompepera, es que en el concierto los cuates se entregan así bien tremendo esos whisky, ¿qué les pasa? Ya terminaron en su casa bien tronados, me no los imagino. Fíjate que, que yo también <risa> eso estaba pensando, bueno, pedimos una disculpa porque nos están diciendo que como que a veces nos oímos, a veces no, y que se escucha un ruidito. Pero aquí estamos, eso es sí. importante. Así que... Eh, no le vamos a hablar más fuerte. Ajá, y ya si se escucha ruidito, pues pedimos traducción. Para que vean que estamos en vivo. Exacto. Oye, pero fíjate, yo sí también me quedé pensando esa parte que dices tú. Eh, ¿Cómo llegan? Porque son conciertos súper energéticos. Realmente Mira, dejan todo en el escenario, no se llevan nada a su casa. Yo siento que... A, a este, yo lo veo así de manera crítica. Si fueran ingleses dirían, no, es que es la nueva música, la nueva onda. Pero como son tipos acá del bar... Como son tipos acá del barrio, pues son chavos banda, ¿no? Que tuvieron la fortuna de que su papá fue un gran maestro, les enseñó a tocar la maremba porque las tocan tremendo. Pero cómo logran esas fusiones, ¿no? Entre el, entre la Mucho cumbia y el, y el rock y el punk. Sí. Mucho trabajo, mucho ensayo Creo que ahí no queda de otra No te puedes aventurar a, a ver cómo sale aquí, ensayala dos, tres veces Y súbete al escenario Creo que ellos no son esa esa parte Creo que afortunadamente en este el circuito ellos tienen Incluso ya mucho, mucho público en Europa ¿no? sí. Que han hecho giras muy largas Por Alemania, Holanda y todos esos lugares sí. Y parece que ya tienen, pues, tienen Muy buen cartel Sí, ya estábamos platicando que la primera vez Que salen ellos a un concierto ya con Chico Allá Pues sí les dio miedito, yo creo que las piernitas sí les andaban temblando, pero es parte de la emoción, ¿no? De, de agradecer y saber, porque de repente están, me ha tocado ver, creo que fue en, no sé si estuvieron en Alemania, pero hay un lugar donde se nota que el 90% de la gente del público no entiende lo que está haciendo, y aún así están, están como coreando, están bailando, están brincando, y los aplausos es una ovación. Entonces, qué padre que estás en un país donde no te entienden, pero transmites... Es que y la, la, música, lo disfruta, la, la ¿no? música transmite. Sí, la verdad. Sí. Hasta les dieron ganas de hacer chillos, creo. <ríe> Yo no lo dudo, maestro. Oye, pues vamos a escuchar otra. Esta canción a mí me gusta mucho. Se llama Toño y el Demonio. Es un poquito más tranquilita. Vamos a ver si les ¿Sabe? gusta. Casasito Maestro, la, la plática está muy sabrosa como dice ¿Qué dice Pavel le esa canción? Dice Pavel, no, no que iba tranquila <risa> Tranquila pura madre, dice Pavel Bueno, pero es que no tiene mezcla de, sí. de punk ni de rock Entonces está así como más sabroso sí. ¿no? Sí. ¿Qué más estamos platicando, Maestro? Pues de, bueno, antes eh, de que saliera chico Pues estuvieron los rompepera. Uh -huh. Se llama rompepera porque su mamá se llama Pera Es una teoría <risa> es una teoría personal que, que eh, o sea, son rompepera y yo le decía a Beto, a mí me suena como son a toda madre pero como no podían ponerle así el nombre, dijeron ah, ¿cómo se llama mi madre? pues espera, son, son rompeperas, rompe ah, sí, nunca les he preguntado pero yo tengo esa así humilde es. teoría estoy seguro que así es pues ya nos tocará preguntarle, estábamos diciendo de verdad si les está escuchando aunque sea, digo, si les está gustando lo que están escuchando, aunque sea un poquito Dense la oportunidad. Viene Son Pepera el 18 de abril aquí a Guadalajara, Foro Independencia. es viernes no tenemos el costo de los boletos ahorita si alcanzo, se los paso pero realmente estamos también de acuerdo en que el Foro Independencia es un gran lugar sí. creemos que va a estar abarrotado, si mal no tengo informes, es la primera vez que viene son a Guadalajara, no, de no? hecho estuvieron en, la fe, en, el, en el Festival Internacional de la Música el año pasado ah no, no, pero me refiero a un evento como este, ah, sí no, va yo que, no lo recuerdo creo que va a ser el primero y la verdad es que los chicos son muy muy buenas personas, son muy educados, eh, así como decías tú hace rato, ellos no son las divas que traen al, a sus guaruras a un lado, no, no, no, sales, los saludas de beso, platicas con ellos, ya de nosotros se acuerdan un poquitito, entonces eh, eso es muy padre, ¿no?, porque compartes con tu artista, con tu ídolo, con el que te gusta, como canta y lo disfrutes, sí. ¿no?, entonces esperemos, vamos a estar ahí en primera fila, sin duda, Y pues ya les platicaremos cómo nos fue después sí de ese. Pero, ¿una más, maestro, o qué? Sí. sí. Yo ahorita, después de la cancioncita, me gustaría platicar un poquito del Salón Caribe en la Ciudad de México. Ah, sí. Por si quieren saber lo que es ir a bailar un salón de lujo. De y lujo. Se les, voy, les voy a describir cómo es el Salón Caribe. No es un salón de lujo por lujoso. No. Es un salón de lujo porque es un lugar ideal. Ideal. Pero bueno, uh, es, le estabas comentando a Pavel que muchos en el concierto de, de Son... Traíamos unas playeras que en la espalda dice la cumbia es el nuevo punk. El nuevo punk. Entonces eh, yo tengo una de esas y me confundieron con mesero. <risa> <risa> Te lo juro que me o sea, yo iba al baño y de repente caminando y alguien me jala el brazo y yo volteé y yo dije, ¿nos conocemos? A lo mejor es familia o algo y hasta me maltrataron porque me dijeron que no había llevado el agua y yo, es que, ah, ya sé, le dije, ¿crees que soy mesera? es que no soy mesera, y ya me soltó qué pena, disculpa, <risa> no, no pasa nada entonces dije, o me parezco, <risa> o andamos todos uniformados, no sé pero estuvo dentro de la experiencia entonces, esta canción que sigue, precisamente se la llama la mesera no, se llama, <risa> cumbia is the new punk <risa> entonces vamos a ver, y aquí vamos a comprender todo ese concepto de son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 Ey, aquí estamos en el slam. Maestro, yo de verdad lo estoy viviendo de nuevo. Yo, una cosa que estoy, que, que voy a presumir creo el resto de mi vida es cuánto brinqué en este. Yo digo, ahora, entre que mi teléfono no quería grabar, entre que yo iba en plan de fan para realmente disfrutarlo y sí fue así. No grabé tanto, pero la mente se trae todo y, y esa vibra que se siente... Cuando escuchas eso dices, ¿cómo no voy a brincar? O sea, yo sigo peleada con la gente que... Ah, ah porque el salón Los Ángeles tiene un área donde son las mesas... Eh, pues para aventarte los conciertos sentadito. Sí, pero el salón es inmenso. ¿eh? Sí, yo no entiendo cómo la gente va y paga por estar sentado viendo. Digo, no, es que no se puede. Hubo un pleito de hecho ahí porque en la mesa donde nosotros estábamos pegaditos... Eh, el tipo que, que había rentado la mesa sí de repente dijo Oigan, es que quítense porque Pues es mi mesa Pues tú crees que nos quitamos Usted párense ¿Sí? O sea, él ni siquiera estaba sentado O sea, él se fue Creo que lo que menos le importaba Era el concierto O sea, él Le importaba saber que tenía una mesa y se andaba ligando a unas chicas la Pues la verdad yo no sé No tengo idea Yo estaba en el concierto Yo no estaba viendo qué hacía él pero esto, estas cosas no son para ir a, a sentarte ¿no? El, el, el señor grande que tú me dijiste mira es que él no ha dejado de bailar todo el tiempo todo el tiempo o sea suavecito relajadito pero él bailó todo sí, el tiempo El señor ya mayor unos 70 años ¿sí? entonces eso estuvo muy muy bueno maestro ¿quieres que te ponga más música de son? no de chico no o, o nos brincamos la última Ah, saludos al mejor veterinario del universo que dije él Porque a la ya le mandamos saludos. Mm. Gracias Doc por estarnos escuchando. No falte el día de hoy. Llegue temprano porque va a tener un regalito extra si llega temprano. Uh... Yeah. <risa> Ay dios mío. ¿Qué digo yo que estoy peleada con la gente que es que va a sentarse a los conciertos y dice el Doc que de ellos no voy a estar hablando que porque ellos son los que va a sentarse. <risa> Perdón, Doc, perdón, ok, ok con el regalo, ya, retiramos lo dicho. ¿Quieres que nos brinquemos entonces la última canción? Mientras Pavel puede arreglar esa parte, platícanos tú del... del lo que, que pasa es que la anterior vez que fuimos a la Ciudad de México y eh, íbamos en un taxi, un señor ya eh, curtidón, y llevaba unas, una música de salsa, pero dije, no, este sí le sabe. Y ya le preguntamos, oiga, el mejor salón para bailar, dice, ni le busquen, es el Salón Caribe. Mira, todo es Caribe, Taco Caribe, bueno, Cumbia Caribe y Salón Caribe. Entonces fuimos al Salón Caribe. No es otro, es un mundo para la, para los que les gusta la salsa. O sea, y no son orquestitas, no son unos orquestones de 20 músicos. Entonces, le, el salón es muy grande, la, las pistas, son dos niveles. Eso es impresionante. Es impresi dos niveles igualitos, como una copia de carbón, muy grande, pero aún así no cabemos. ¿eh? <risa> entonces, ¿cuál es el la punto? Entonces, Por eso yo estoy en la, par, en la planta en la planta de abajo y está el, la, unos orquestones con pura salsa gorda como le dicen pura salsa de la vieja guardia y puros bailadores no sé de, yo creo que de noventa para abajo sí. entonces hay unos señores que de verdad dices cuántos años tiene todos sí. o sea de verdad ya se los llevó todos y, y bailan bien padre entonces la cuestión es que tú estás en la planta de abajo entonces termina el grupo y esa ah, es que de arriba ya se instaló y comienza en la segunda planta Toca tocar. un grupo abajo y un grupo ¿Tú arriba. Tú te puedes subir a la segunda planta o te puedes quedar, porque hay una pantalla gigante que, que te es como si estuvieras arriba. Entonces la gente, pero también hay muchísimo bailador. Sí. Y es padre, es para mí es un lugar bien emblemático. Yo les pregunté, oye, ¿cada cuándo tocan? Pues aquí nunca se cierra. <risa> <risa> y siempre está, <risa> quizá no tan lleno como pueda estar viernes y sábado, ¿Y domingo? Pero, pero sí, no, no, pero me refiero a que es más fácil viernes y sábado porque no, no vas a trabajar el día siguiente o hay más chance de desvelarse. Pero siempre hay gente, o sea, nunca tienen lugar vacío. Tanto que sabes que es la réplica, la parte de arriba a la parte de abajo. Entonces, muy justo que toca un grupo abajo y luego un grupo avi, a, arriba y, y vas turnando quien lo ve por la pantalla. Pero se pues, escucha súper bien. Y todos los grupos son buenísimos. Sí. Yo escuché uno estaba impresionado y luego toca el otro y digo... Ay güey, también esto cambia. A ver, ¿cómo se llaman las primeras que escuchamos? El grupo Orquesta Cambios, Ajá. es buenísimo Tienen un cantante cubano como sí. de 80 años Yo creo, pero con una voz tremenda sí. Y el otro se llama el grupo Clase Y dijo, no, güey, sí tienen clase <risa> sí. sí, la yo verdad imagino es que, son, que muy son músicos bien curtidos porque son puros músicos mayores Y sí. yo imagino que tocan diario Pues claro que van a tocar muy bien sí. Bien afinados, el sonido está tremendo Pero la cosa más impresionante, ¿cuánto crees que te cobra la entrada? Échale. 50 pesos. <risa> sí, y las bebidas son muy baratas. Sí, los refrescos te los dan a 30 baros. Por cierto, como... nos quedaron a deber la botana porque ya no había. ¿sí? Oye, los refrescos te los venden casi como en, la, como en el Oxxo, ¿no? Sí, sí, sí. Y las cervezas también, a mí se me hacen muy baratas, 40 pesos por el lugar. Y destapan todo ahí contigo, contigo. no te traen nada abierto. No. Entonces, eso te da una seguridad, ¿no? Pero la verdad es que si... Sí, Lo único malo, o sea, uno nunca le dan gusto, ¿no? Es que haya tanta gente. Que haya tanta gente en la pista porque de repente pues chocas con uno, te pisa el otro, pero es parte de la Por eso nos, nosotros no teníamos mesa y te dicen, esperes hasta que se ocupe una. Uh -huh. Y pues paraditos bailando y paraditos. Sí, así <risa> le dices, es que vengo desde Guadalajara, no ah. me importa. <risa> no, yo ahí ve, no dijimos. Yo había escuchado muy buenos comentarios del, del servicio de meseros, es, la verdad, mis respetos esos cuates. Sí. Yo no sé cómo atienden a tanta gente a hacer la experiencia. Y de buenas maestras. Eso lo comentamos en varios lugares en Ciudad de México. Ellos, todos los, los que son empleados, que tienen contacto con, con la gente, con las personas, hablando en cuestión de comida, te atienden de manera maravillosa. Sonriendo te preguntan, ¿qué más? Claro que sí, ¿qué más les sirvo? ¿Le pongo esto? ¿Le pongo lo otro? Pero siempre están sonriendo, nunca estás de malas. Aquí quizá te ha tocado en alguno donde. Hijo, ya. ya Cállese. Te la piensas, mejor ya no le pides lo que quieres, porque <ríe> sí, sí, sí. con esa cara y allá parece que no están ni cansados. Es que es el que ella vivió en el DF, ella, ella vivió en Santa María de la Rivera, nos dice que ellos tienen bien claro el concepto de servicio. Sí. Entonces, ellos saben que, que tienen que atender bien a la gente porque les van a dar buena propina. Y claro. tiene razón. Pues sí. Sí, <ríe> porque tú dices, sí. no dale cien varos, a ese guate, Sin ¿no? Sin problema, <ríe> sí. Maestro, pues vamos a hacer porque el programa se está yendo sí. y nos quedan como 10 12 minutos eh, cuando comienza a tocar la banda de Chico Trujillo, bueno poquito antes se sube José lo al escenario, José lo decíamos en el programa anterior que es alguien a quien Chico Trujillo bueno, Macha lo menciona como la voz de Terciopelo nos puso a vibrar eh, iba Diego, nuestro hijo con nosotros, ay me dan ganas de llorar, cantó con un sentimiento él iba Con la expectativa, porque no sabía que iba a haber... Y es que nunca me da los conciertos que ustedes van... Pues uh -huh. mi joven, súper convencido... Casi llora cuando canta... De verdad, la voz de José lo es impresionante... Uh -huh. Y una vez que tú mencionaste... Que cómo es que a todos los grupos... Chilenos, colombianos... Les gusta tanto la música mexicana... Claro. Entonces con esta canción... No pude encontrar una mejor versión... La verdad, en calidad... Porque es una versión que está grabada uh -huh. en vivo... Pero vamos a ver qué tan bonito canta José Lo, hoy tengo ganas sí, de sí. ti. Pues toda América Latina, la música mexicana. El sonido de tu voz. ¿Qué tal, maestro? Muy bien, en vivo con el bloque depresivo. Estábamos eh, diciendo que como cuánta gente que habría, dices que estaba duplicado. Sí, porque era para que estuvieran sentados, pero acá... Es que el salón es muy, muy grande, o sea, es muy impresionante. Sí, no, no sé cuántas personas seríamos, pero... Cantamos con un sentimiento impresionante esa canción. Sí. Es como decía, como diría el cloro, eran como chingamil. <risa> Y la cosa es que José lo siempre la rompe, no es sí. la única canción que canta así y de verdad siempre la rompe, nos tocó ya verlos como macha y el blo bloque depresivo y es, realmente es un nombre súper atinado porque sale uno así con las venas desgarradas pero bueno, esa fue la primera canción maestro, estoy buscando para saber y poder decirle aquí a... Ah, Pavel, ¿cuánto cuestan los boletos? Mira, si sí le atinamos, 300 sí, pesitos pero... Banda, la verdad es que 300 pesos no Nos, es nada Nosotros peleamos para que fueran 300 Para que fuera Pavel <risa> ah, <¿Sí? risa> Dile, pues van a ser 600 porque voy acompañado <risa> Y ojalá que abra Calvo, que si le oye se Arrímate ahí Ay maestro, te quiere acomodar ¿eh? Así. ¿Donde ¿Se puede entrar a Chico? Por favor Digo, ya estamos aquí, ¿no? que la verdad sería una super sorpresa, pero amenazaron también los de Son Pepera con traer cancioncitas nuevas, no sé si ya las van a traer para este evento o después, pero aquí los esperamos. Que Itzel no va a estar, uy, se lo va a perder, ni modo maestro. Oye, pues vamos a escuchar otra cancioncita que esta sí ya es más movidita para que la gente sepa eh, quién es realmente la agrupación de Chico Trujillo Eh, muchísimas gracias a todos los que preguntan que a qué vamos tanto a Ciudad de México y esos quiénes son porque ni los conocen gracias porque se dan el tiempo de escuchar lo que al maestro y a mí nos gusta de música gracias, yo de verdad agradezco y es un eh, un cumplido para mí cuando me dicen que en las clases pongo puras cumbias raras de <risa> sí, sí. verdad, muchas gracias porque yo utilizo esta música de alguna forma nuestro granito de arena hay que difundir es, Para que la gente lo pueda escuchar y la gente pueda conocer, pues ponlo, porque si no, no lo vas a escuchar, ¿no? Entonces, es nuestra forma de cooperar un poco para que uno más lo pueda escuchar, ¿no? Entonces, saludos ahí chiro porque es mi principal… Y funciona. Eh, mi principal crítico porque pongo canciones muy raras. Pero vamos a escuchar, este es de tus favoritas de chico y se llama La Rata Bajo, bajo la, la Lluvia. lluvia. en vivo en el aniversario dos en uno, adelante Sergio Lago yo pensé que era Rocío Durcal ah. <risa> <risa> pero sí, ahí están las versiones en, en, en reggae y, y sabes, es, es lo padre de jugar con la música, ¿no? de repente no ser tan cuadrado y atreverte sí. saber que puedes hacer este tipo, yo imagino que como yo tal cual, la primera vez que mucha gente escuchó la canción fue así como de Que pues? O sea, es la gata, acá me la cantan como la rata y te diviertes y la cantas, ¿no? Sí. Entonces cumple sus funciones. Estamos hablando de que Macha está en tres agrupaciones, ya lo mencionamos, que es la Floripondio, eh, Macha y el Bloque Depresivo y Chico, Chico Trujillo. Trujillo. Entonces... Sí, que mucha gente piensa que Macha es Chico Trujillo. No, Chico Trujillo es el nombre porque ellos en Chile es como decir Juan Pérez. Ajá. Pero se le pusieron a la banda Chico Trujillo Oye, pero deja, déjate platico algo eh, Ya estábamos sentados Pues esperando en la puerta Donde sabemos que salen Los los artistas Los cantantes Y yo alcanzo a ver Que en el escenario Cuidando que quiten Todos los instrumentos Esta está macha Entonces le dije a Itzel Espérate Déjame ir a ver Si de pura casualidad Puedo conseguir el autógrafo Ahí está Nos llevamos plumoncito Eso nadie había ah, sabido Pero llevamos plumoncito Y eh, estaba el guardia de seguridad en la escalera para subir al escenario y le dije, oye, podrías decirle a, yo dije, pues chico Trujillo, porque si le digo Macha no va a saber quién es. Le dije, podrías decirle a chico que es que sería tan amable de regalarme un autógrafo. Le dije, es que vengo de, de Guadalajara y soy su fan. Y volteó y me dijo, ¿a quién? <ríe> y yo, a ese que está ahí parado. Ah, es el que acaba de cantar. Y yo, sí. Ah, sí. Ahorita le digo. Y muy amablemente eh, Chico volteé y me dijo, claro que sí, pásate. Entonces ya me pasé. Y yo dándole toda una explicación. Oye, es que la verdad somos tus fans, venimos desde Guadalajara. Y él ya había agarrado el plumón y ya estaba firmando mi playera. Y yo, ¡ah! Casi me desmayo. <risa> Tengo un angelito que se llama Mariana, que ella me dijo, mami, cada vez que estés con alguien de ellos, tienes que dejar tu... ¿Tu ímpetu o qué sería de super mega fan uh -huh. para poder hablarles de una manera tranquila y no excederte? Entonces, yo así respirando profundo, yo muchísimas gracias. ¿Cuándo vas a Guadalajara? Y él dice que es una plaza que él sí quiere, pero pues las cosas no se han dado. Entonces, esperemos que pronto pueda venir, no como macha, sino como Chico Trujillo, para aventarnos unos buenos sí. sí Maestro, ¿algo más que decir? No, pues... Lo disfruté en el DF. Incluso ahorita ya no es tan caro porque los servicios de aviones casi son igual que los camiones, ¿no? Y en, sí. en una hora ya estás allá. La diferencia. Sí. Y le mandamos también saludos a nuestros amigos del Hotel Santa María. Ah, eso son, son la onda. La, ¿Se s llama completo Santa o nomás en la Santa Hotel María? Hotel Santa María. Ok, ahí mismo en la colonia. La verdad es que nos atienden súper bien. Eh, las habitaciones muy limpias, todo estaba muy bien, la pasamos padre, muy económico, aunque yo andaba peleando sí. porque tan caro, pues, sin querer, pero bueno, de verdad muchísimas gracias, esperamos regresar pronto y nos vamos a ir con, vamos a repetir canción de la semana pasada maestro, no ah, lo puedo evitar, uh -huh. todos sabemos que hay canciones de los grupos que te vuelven loca, o oh, loco, que te gusta muchísimo, la puedes escuchar 80 veces seguidas y tus oídos lo siguen agradeciendo, entonces esta canción que se llama Tus Besos Son, lo único que le cambié a la versión de la semana pasada y la de hoy, la semana pasada fue en vivo, hoy es la versión ya grabada, pero de verdad es una canción que a mí me fascina. Obviamente cuando Chico comenzó a, a tocarla me encantó, grité más de lo que había gritado Y mis gritos llamaban la atención maestro porque había público que me estaba grabando también de cómo estaba gritando Pero de verdad yo agradezco la oportunidad de este fin de semana de poder haber estado allá Tanto con Diego como con Itzel que nos pudieron acompañar, eso estuvo muy muy padre y pues eh, esperamos que se repita pronto ¿sí? gracias a todos los que nos prestan sus oídos, gracias a Pavel, gracias al señor Funk Grande que nos tiene aquí trabajando y pues gracias a todos los que nos escuchan nos vemos aquí y nos escuchamos el siguiente martes Sale.